Mónica, ahora sí, buen día. Sí, te escucho. Ahora, perfecto. Muy sí, te escucho, ¿me escucho yo? Bueno, ahí tenemos un poquito de retorno. Pero, Mónica, mientras acomodamos el tema, eh, contanos qué está pasando con la Biblioteca de la Colonia. Bueno, después de, de mucho andar, de mucho accionar, este, de parte de quienes estamos eh, propuestos a reabrir la biblioteca como un espacio, como un salto, que respeta a distintas necesidades culturales que hay en la comunidad. Eh, podemos decir que el primero de mayo eh, vamos a reabrir las puertas de la biblioteca, es una fecha eh, impuesta, definitiva, que bueno, esperemos que no ocurra nada, este, pero ya el primero de mayo tenemos distintas eh, acciones, actividades como para... De abrir y recibir a todos los vecinos, a todos quienes quieran apoyar mm. esta iniciativa de eh, un espacio eh, para compartir. Bien, ¿la biblioteca sigue siendo la misma, Rodolfo Walsh? Sí, la biblioteca es la misma. Nosotros, eh, hace más de un año, o sea, casi dos, eh, que fuimos nombrados como comisión norm normalizadora, eh, desde eh, zona jurídica. Comenzamos a trabajar, vemos distintos problemas, eh, estamos solucionándolos sobre la marcha. No nos olvidemos que todo lo que eh, implica este, solucionar algún problema trae dinero, es mucho trabajo, y esto lo hemos eh, ido haciendo con el esfuerzo de cada uno de los integrantes que estamos, gente que se ha acercado que bueno pues somos bastante cabeza dura porque realmente eh, nos ha llevado mucho tiempo y, y dinero digamos porque, mm. porque no la biblioteca al, al no estar normalizada tiene eh, recibe aporte de, de algún lado así que este, eh, hemos ido solucionando el techo que se llovía bastante eh, estamos terminando con la pintura interior eh, apelando... Eh, cambiando el tanque de agua, arreglando el bar, pues, una serie de actividades que fuimos haciendo a lo largo de este tiempo pues, para poder abrir y que estén en condiciones. Bien, ¿qué pasa con los libros de esa biblioteca? ¿En qué condiciones están? ¿Quién se va a hacer cargo de la apertura diaria, Mónica? Bueno, eh, hay una serie de libros que hemos rescatado de los que estaban anteriormente, y otros que, estamos, que, que nos han este, donado. Eh, hoy estamos haciendo una campaña, ahora te cuento de esto. Eh, vamos a tener una persona, eh, Marisol, que es este, una de, la, de los miembros de, de la comisión que lo hace a donores porque no tenemos el dinero suficiente como para abrir la, las puertas y tenerlo abierto. Eh, o sea que el primero de mayo vamos a eh, contar... Eh, ¿En qué horarios eh, y con qué talleres eh, va a estar abierta la biblioteca? Eh, así que a partir del primero de mayo ya, este, con horarios fijos y con talleres como este, eh, folclore, eh, va a haber yoga, eh, va a haber este, algunos cursos de capacitaciones o cursos sobre maquillaje o auto este, maquillaje. Eh, hay alguna, algún taller de literatura infantil Promoción de la, le, de, de la lectura para los chicos Digamos, Hay una serie de talleres Además de la biblioteca eh, Que van a estar a disposición de la comunidad uh -huh. Y eh, vos me preguntabas de, de Días, horarios Y, ah, y la, campaña de, la campaña del libro Iniciamos Bien. Eh, Un libro, Un Camino eh, hemos puesto esta idea de este camino como que nos une eh, es una campaña para que todos aquellos que quieran este, colaborar y apoyar esta iniciativa de la reportera de la biblioteca nos pueda donar un libro de literatura infantil o juvenil eh, que va a estar este, van a estar dispuestos para los talleres que se van a realizar eh, en, en cualquier lado digamos pueden dejarlo en la radio pueden dejarlo en lugar, que también este, desde aquí nos hemos contactado con los dueños y este, están apoyando esta iniciativa, puede ser el mismo primero de mayo que lo traigan a la biblioteca, o lo pueden dejar en lugares eh, o vernos a nosotros como para este, donar un libro, solo uno, eh, que nos, a nosotros nos ayuda y muchísimo para poder llevar adelante los talleres que tenemos previstos. Bien. Eh, Mónica, ¿cómo se ha conformado la comisión? La gente que estará a cargo, por un lado, y por otro lado, ¿cómo van a normalizar la situación de la biblioteca? Bueno, ahora hay una comisión normalizadora en, de la, que se, en la que estoy. Eh, Marisol también, eh, Milton Larrude, eh, mi hija también está en esa comisión. Eh, somos poquitos porque eh, la gente de persona jurídica considera que eh, una mini comisión eh, tiene que mm, hacer las veces de eh, normaliza normalizadores eh, de la, el, la biblioteca eh, los pasos que siguen eh, son eh, comenzar a ser los socios porque la biblioteca tiene que manejarse con este, los socios eh, hacer un padrón de socios, eh, poder este, eh, mandar, ya lo hemos hecho, mandar todos los libros a rubricar a Vierma porque los libros no se encontraron, eh, y una vez que estén los padrones de socios, eh, con un tiempito determinado, eh, se mandan a, a Vierma eh, para que sean certificados por persona jurídica, y así se llama elección nuevamente para... Eh, poder normalizar y que la comisión sea la que corresponde Con 14 miembros según lo que dice el estatuto Con presidente, vicepresidente, secretario y todos los cargos Así que digamos, son los pasos Primero abrir, porque si no abrimos no podemos tener socios digamos ¿Quién Tal se hace cual. socio de un lugar que no salvo eh, por colaborar? Tal Pero cual. tenemos que abrir, eh, hacer la campaña de socio Y a partir de aquí continuar con los pasos estatutarios ¿Qué pasó con los libros? ¿Dónde están? ¿Quién los debiera tener? ¿Quién se hizo cargo Los libros anteriormente? están en la biblioteca. Eh, muchos, muchos de ellos se estropearon. Eh, si nosotros este, no hubiésemos tenido los contratiempos que tuvimos, este, seguramente hubiésemos eh, podido salvar muchos libros más. Eh, pero hay muchos libros de muy buena calidad que pudimos salvar. Eh, algunos los retiramos otros los pusimos en lugares donde no este, fueran, no se humedecieran porque una vez que no necesita humedecerse el libro no necesita mojarse no. una vez que se humedece agarra un hongo que este, no se lo puede salvar entonces este bueno eh, en principio hemos salvado muchos libros otros no lo pudimos hacer eh, muchas cosas se mojaron eh, no nos olvidemos que había computadoras si bien hoy Las computadoras decimos que son obsoletas porque claro, eran de, de la década del 90, eh, ya no servirían, pero la verdad que a mí me, da, me dio mucha pena ver este, todo ese material mojado, eh, que no sirvió más para nada, había escáner, había expresoras, este, la verdad que... ¿Eso se llovió no todo? ¿Se mojó todo? Estaba todo ese lugar, mm. salvamos lo que pudimos eh, y con eso estamos este, reiniciando y algunas cosas hemos conseguido nuevamente, eh, reiniciando eh, la, las actividades de la biblioteca. Está, digamos, ¿el techo estaba muy, está muy estropeado? Sí, estaba, estaba. Mm la verdad que pudimos arreglarlo, eh, coincidencias de la vida, digamos, estas cuestiones que uno hace un viaje por cuestiones de salud y ve en un hipermercado ofertas de pintura, que era lo que necesitábamos, que acá cuesta fortuna eh, y bueno, las tarjetas están como <ríe> eh, al rojo vivo, este, bueno, nada, no. nos hicimos cargo, las compramos y eh, pudimos arreglar todo lo que es el techo, hoy no se llueve. Eh, se hizo eh, se está haciendo terminando de hacer un trabajo eh, de, de este rasquetear de poner enduido lisar pintar adentro para porque adentro era digamos, no se podía mirar pero la verdad que va a causar sorpresa este ver todo lo que hemos hecho con con mucho esfuerzo poco dinero eh, y poder dar respuesta a la comunidad, ¿no? Bien. Bueno, ¿y para cuándo prevén, eh, Mónica? Ahora abren el primero de mayo, pero regularizada, ¿para cuándo estaría? Y eso nos va a llevar un tiempo porque tenemos que hacer... Eh, yo eh, personalmente estimo que con toda la documentación que hay que juntar eh, todas las idas y venidas eh, a personas jurídicas y hay que recuperar eh, los números y demás, eh, nosotros calculamos que un año de trabajo y deberíamos tener la comisión eh, normalizadora, normalizada de la biblioteca. Bien. Bueno, ¿cómo hago si tengo libros para que ustedes este, los, eh, los, los tengan en la biblioteca? ¿Los llevo a la colonia? ¿Puede ser antes del primero de mayo? ¿Puede ser... El primero sí, claro, de mayo... Que, claro que puede ser antes del primero de mayo, generalmente hay gente en la biblioteca, si no, eh, las radios pueden ser este, acopiadoras de libros, eh, porque sabemos que se hace una gran difusión y hay un gran compromiso de parte de ustedes, así que una cajita y podemos este, acopiar libros ahí. Bien. Eh, en Lual, en la misma biblioteca o el día primero de mayo, eh, el día de la reapertura, los esperamos con un libro de literatura infantil o juvenil. Bien, ¿a qué hora la apertura? Eh, a partir de las 15 horas tenemos previsto. Bien, ¿va a haber por ahí una... algunas actividades? Sí, va a haber una serie de actividades eh, por, por, no, para poder este, eh, compartir, eh, va a haber un momento ameno... Eh, y bueno, y ahí vamos a contar todos los talleres y horarios de apertura de los talleres para que la gente se, eh, sepa y sea la, basada la información, eh, además, pero eh, para que la gente sepa y pueda anotar si inscriben en los talleres quiera los que quiera, quiera participar. Eh, y bueno, digamos, se, se pondrá el cartel nuevamente que se perdió, eh, el cartel de biblioteca popular Rodolfo Wolf a la vista de toda la gente. Bien, reitérame, porque esto para la gente de la colonia es fundamental, la biblioteca funcionando es fundamental para cualquier comunidad, pero en cuanto a los talleres, que congregan siempre gente y atraen gente, este, que, que pueden no ser talleres para que promuevan la lectura, pero bueno, este, cuando hay un ámbito, hay una actividad en un ámbito Que, que, que puede hacer que la gente se acerque al libro, siempre es una oportunidad para que lea, ¿no? Sí, en realidad nosotros este, ponemos el, el salón a disposición de otras actividades que hagan que eh, toda la comunidad se acerque a um, disfrutar de un libro, a actividades que tengan que ver con promoción de la lectura. Eh, no, además, no tenemos espacio como para compartir, digamos, o, o actividades, para compartir en la colonia. Eh, y estamos pensando en, sí, en todas las edades, estamos pensando sobre todo en adultos mayores, estamos pensando en niñas y niños, y estamos, este, bueno, pensando en, en una variedad de talleres que tengan que ver con, eh, eh, yo te decía, folclore eh, eh, con talleres sobre salud, que vamos a ver cómo los encaramos, eh, con yoga, este, automatizaje, eh, creo que va a haber algo de danzas, eh, que este, yo no lo tengo acá en este momento, es otra de las chicas las que llevan los talleres, pero eh, una serie de, de talleres eh, que abren las puertas de la biblioteca para, este, en definitiva, acercarnos a lo que es la actividad ...de biblioteca, este, los libros y este, los talleres de, de promoción de la lectura, ¿no? Bien. Mónica, aquí disponibles entonces para cuando haga falta. Pueden acercar a la, a la radio eh, libros de literatura infantil o juvenil. Nosotros se los vamos a alcanzar. Se lo contamos esto a la, a la comunidad. Bueno, y después de tanto traspié, porque ha, ha costado tanto... Bueno, que se reabra la, la Biblioteca de Colonia Julieta Charren es este, eh, realmente este, una, una buena noticia a contar y a difundir. Te agradecemos mucho el contacto. Bueno, gracias Karina. Vol, eh, vol, vuelvo a felicitarte por esta vuelta que me parece que es lo, la, la justicia eh, que, que esperábamos. Eh, para poder escuchar este, no, todas las voces, digamos que no haya censura de voces, eh, que podamos tener la libertad de elegir a quién escuchar. Y te agradezco porque sé que siempre estás en estas actividades que son eh, tendientes a beneficiar a la comunidad en general. Eh, así que, bueno, acercaremos este, algún cajoncito, algo, este, eh, para que así también sea acopie y los libros que, que estamos. Este, Buscando, y por supuesto que esperamos el día eh, primero de mayo, Día del Trabajador, <ríe> eh, acá en la Rodolfo Walsh, eh, nombre emblemático si los hay, eh, para volver a reabrir estas puertas tan necesarias para la comunidad toda. Te agradezco infinitamente, Cari. No, por favor, Moni. Eh, un abrazo para vos, para tu familia, las felicitaciones porque has pasado a la categoría Abuelitud a este lado hace poquitos días, así que, bueno, saludos este, a, a, a toda la familia por este hermoso acontecimiento. También, te agradezco eh. mucho y sabés que si hay una categoría este, maravillosa es esta. Por eh, poder disfrutar de un nieto o una nieta este bueno qué puedo decirte no estamos babosas <risa> <risa> bueno te agradezco mucho cari besotes grandes gracias Moni